Eh, Laura, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Abner Lobos aquí en el encuentro de Vierma. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno,、eh, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que es secretaria de Derechos Humanos, eh, Laura? Eh, empecé en febrero de este año, bueno, así que estoy en los 10 meses de gestión.、Eh, bárbaro, porque han pasado varios secretarios de Derechos Humanos y justo le tocó a usted esto de la señalización de ese espacio tan importante, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un proyecto que ya lleva un par de años, pero este año es de febrero. Hemos tratado de dinamizarlo con el objetivo de no terminar el año sin la finalización. Nos habíamos puesto como meta el 10 de diciembre, que es el Día、eh, Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, en función del feriado del 8 lo hacemos un día antes, pero podemos decir que meta cumplida、uh -huh. entre los objetivos de la planificación de este año. Laura,、eh, para la gente que nos está escuchando,、eh, ¿qué implica, qué significa una señalización de un lugar relacionado con este tema? Bueno, este es un programa que depende de una Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que comenzó a funcionar a partir del año 2011. Y que tiene como objetivo identificar en toda la República Argentina aquellos sitios donde se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. En función de eso, una vez identificado el lugar, se hace una señalización, es decir, el Estado Nacional lo reconoce. Como en el centro de crímenes de deshumanidad, a y los finaliza con las típicas memorias de memoria, verdad y justicia, las típicas columnas de memoria, verdad y justicia, y una leyenda que pueda dar cuenta de qué se hizo en este lugar, en qué periodo y quiénes fueron sus responsables. Ajá, ¿y qué v a a decir、y、la leyenda en este caso, Laura? La, estos sitios、eh, se pueden finalizar una vez que haya habido condena, o sea,、uh -huh. no puede haber. Sospecha, sino s s e c h a que solo e s t autorizada su finalización una vez que se f i n a l i z e una condena efectiva de los responsables.、Ajá. En el caso de、eh, la actual、eh, Casa de Derechos Humanos de la provincia, funcionó entre el año 1978 y 1983 como un centro de inteligencia militar, es decir, como una sede de espionaje, de sospechas, de, de espía s y de identificación. De posibles、eh, terroristas o personas que, según el gobierno de facto, eran consideradas peligrosas para el orden y la estabilidad de la nación. Desde ese lugar se monitoreaba una amplia zona que、eh, incluía toda la zona costera,、eh, desde Bahía Blanca hasta la provincia de Chubut.、Uh -huh. ¿Se conoce el nombre de los responsables de, de ese espacio de las CIDE que funcionó d u r a n t e años ahí c á en v i e t m a en esa época? e s e está en proceso de investigación, pero sí conocemos quiénes、no、fueron los responsables de la dependencia de inteligencia, que tuvo sus, sus directores y、eh, que tiene sus responsables, y e s o s están、eh, identificados, y judicializados y condenados.、Uh -huh. Un proceso que se inicia ahora es reconocer e n lugar como centro de detención. Este se es inició el próximo m e a pero aún no se o a hecho. Porque para eso falta condena y falta juicio. Así que estamos en el pleno proceso de recolección de pruebas, ya que tenemos algunos testimonios que dan cuenta que ahí estuvieron detenidos o a sea, lo que es la planta baja de la casona.、Uh -huh. y En algún momento f u n c i o n ó una especie de celdas individuales y hubo gente detenida, no como destino permanente, sino que estuvo un par de días detenida、uh -huh. en el lugar y después fue derivada. p r i n c i p a l m e n t e a Vía Blanca, que era el destino、claro. más próximo de detención. Claro, le escuché de años 78 hasta el 82, dijo, ¿no? Sí, sí.、Ajá. Después、eh, hubo un tiempo que estuvo vacía y finalmente fue comprada por la provincia y transformada en la Secretaría de Derechos Humanos、uh -huh. y también sede de otras instituciones vinculadas al Derechos Humanos, como es la Fundación Atahualpa, la s o c i a c i ó n de Familiares, que cohabitamos en ese espacio、uh -huh. junto al Archivo Provincial de la Memoria. Con el compromiso mancomunado de nunca más, nunca, nunca más dictadura en nuestro país. Ajá.、Eh, yo recuerdo, estaba acá en esa época, que se rumoreaba que la CID antes del año 78, o sea, desde del año 76 en adelante y hasta 78,、eh, funcionó en lo que se l l a m a el destacamento militar, que es el actual edificio de Aguas Rionegrinas. ¿De ese tema hay algún dato, Laura? Estamos ampliando proceso de investigación. Sí, tenemos indicios.、Eh, el tema que toda la investigación tiene que ser corroborada por la Dirección Nacional de Sitios, que a su vez tiene todo su equipo de investigación y que solo emite opinión cuando tiene pruebas s e a s i e n、uh、t -huh. e s Así que en ese proceso、eh, estamos. Lo que va a ser muy interesante del acto, a las 10 vamos a descubrir los carteles, uno con estas columnas que son las clásicas de los sitios de memoria. Y el otro con las fotos de la leyenda de la c a s o n a y por qué se llamaba Chichirón y, y, y qué funcionó allí. Y después, a las 11 de la mañana, presentamos un video animado y e en 3D, donde contamos las transformaciones de esa casa tan hermosa de mediados del siglo pasado, que era una casa particular, cómo se transforma en el centro de inteligencia y finalmente en la sede de los derechos humanos de la provincia. Así que estamos entusiasmadas porque hemos podido poner en imágenes una historia muy densa y muy dura, pero pensamos que ese video tiene un fin didáctico pedagógico muy importante, que es enseñar para no repetir. Exacto. Bien, bueno, me alegro mucho. Esto va a ser el día jueves, ¿no? Esos horarios. Hasta la... mañana, a las 10 de la mañana, hacemos el acto afuera、uh -huh. y a las 11 presentamos el video. Bueno,、eh, Laura, aprovecho de consultarla.、Eh, Porque usted estuvo participando en las negociaciones、eh, sobre el tema de la bajada al j a g ü e l que se consiguió un millón de pesos. Estaba usted, estaba la ministra también, cuando conversaron con los abogados y también con Gualberto,、sí. el padre de Daniel, de Daniel Sorgano.、Eh, y bueno, allí se informó de un millón de pesos, faltando dos todavía para llegar a los tres, y la provincia se comprometió a realizar gestiones. Eh, ¿Se han hecho gestiones? Esa es la pregunta. ¿Y si ha, hay algún avance en el tema? Bueno, estamos en contacto permanente con el abogado de la Querella, con Sergio Devia, quien es nuestro interlocutor、uh -huh. eh, en esta cuestión. Estamos haciendo una nota eh, con, eh, conjunta entre la Querella y la provincia a Nación, pidiendo la colaboración económica que alguna vez. Eh, se había prometido y había dado el compromiso del Senado argentino de colaborar en la búsqueda y el rescate, que eventualmente hay un cadáver、eh, en el j a g d w a r Y simultáneamente ayer me comunicó, no lo sé más que a través de él,、eh, uh -huh. pero sí me comunicó el abogado creyente que se va a iniciar una colecta、eh, organizada por el Obispado de Río Negrino,、uh -huh. que tiene como finalidad completar o ayudar a completar el monto total. que se necesita para la bajada, que es aproximadamente、uh -huh. de 2.700.000 pesos. Claro. Si、sí, una colecta más que nada simbólica, ¿no? Porque es mucha la plata que hay que juntar todavía. Yo creo que, que, que lo que va a demostrar esa colecta es el apoyo de la sociedad r e o n e g r i n a a que un padre pueda reencontrarse, si el c a d á v e r está ahí con su hijo, y darle sepultura y finalizar esta búsqueda cotidiana que ya lleva tantos años de incertidumbre acerca de qué pasó、eh, con el joven Daniel s a l a z a Sí, y meter presos a los culpables. En febrero empieza el juicio、claro. y la expectativa que tenemos es que el juicio pueda identificar y condenar con mayor rigurosidad y con todo el rigor que la ley permite a la cadena de culpables, seguramente involucrados、eh, en este crimen. Bueno, Laura, entonces todavía no hay ninguna novedad. Por lo visto, dentro de la provincia no se c o n s i g u i ó más plata, entonces, ¿no? La provincia no, no, no se acordó que iba a conseguir más plata, sino se acordó que de manera conjunta iba a colaborar en la petición tanto del gobierno de Salta como del gobierno nacional en busca de colaboración para los fondos. Pero no hubo ningún, no hubo compromiso ni, se, ni ningún acuerdo acerca de más dinero, sino ambas partes acordaron con este millón de pesos Y a partir de ahí buscar el apoyo de otros que también son partícipes como es el gobierno salteño y también el gobierno nacional por tratarse de un delito federal.